Bueno, nos vamos a ir a tomar contacto con José Luis Salomón,、eh, el ingeniero José Luis Salomón. Creo que como hay vida política lo presentamos como el ingeniero José Luis Salomón, porque fue. Bueno, anoche tuvo un problema de, que tiene que ver con lo policial. Lo va a contar el José Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos, de todas las audiencias de la c i u a d Bien, aquí estamos. Bueno, trascendió hace un ratito nada más que te quisieron robar anoche. ¿Qué pasó? Un poco extraño, estábamos ahí en la noche después de la comida nuestra este, en, en, ahí en la sociedad rural. Eh, eh, eh, empezamos a llevar las cosas al local, m e t r o partidario. Y ahí me escuchás bien, s í s í ahí te escucho bien. Bueno, este, cuando llevamos las cosas al local, bueno,、eh, hicimos dos v i a j e s o tres, y, y justo en un momento que era muy tarde, como las seis y m e de i a d la mañana, cerca de las cuatro... Eh, habíamos dejado la camioneta yo había dejado la camioneta de j a la d o culata a a m i o n e de t c ahí en, el, en lo que es el, la cochera de, del local. Y, y habíamos dejado, y、sí, estamos á b tan cansados que bueno, nos n o sentamos un rato en el, en el, el ambiente del local este, a conversar, inclusive a comer un poco, un poco de asado, porque no, más de uno de nosotros no lo habíamos, ni lo habíamos probado. lo asado, ¿no? Y, y estamos á b ahí y en un momento alguien me comentó: Vos dejaste la luz prendida e la camioneta. Cuando voy a mirar la camioneta, encuentro una persona. Que estaba evidentemente intentando robarme, este, había,、eh, estaba haciendo justo el, el momento en el que estaba tratando de preparar todo el robo y salió disparando.、No、cierto, te digo, grito, pensé, yo primero pensé que era alguien del, del grupo que estaba ahí haciendo alguna broma. Claro. Cuando le p e g o el grito, sale disparando y bueno,、uh -huh. lo vi que corrió hasta la esquina y bueno, después desapareció. p u é s s d e Cuando salió toda la gente que estaba en el local, por supuesto que ya era imposible verlo, una velocidad tremenda, ¿no? Claro.、Eh, gracias a Dios no me, no me sacó nada, lo que sí, preparó, había preparado todo el. Eh, toda la, la, la documentación de la camioneta,、eh, yo tenía el documento ahí, las tarjetas, tenía todo. Había preparado todo como para llevárselo, pero no, no p u d e llevárselo porque casualmente salí en ese, en ese instante. Un minuto más tarde, evidentemente me q u e d o sin, sin nada, ¿no? De los papeles y toda la cuestión, ¿no cierto?, vinculada con la documentación privada, ¿no? ¿Crees que fue al voleo esto? Sí, me parece que sí, porque justo nosotros estábamos, este, en, bajando las cosas, no, en, de alguna manera nos entretuvimos, ¿no s cierto?, descansando d e n t r o Y sin darnos cuenta, yo la verdad es que siempre dejo la camioneta cerrada, s i e m p r e pero e n ese momento fue un instante, me pensaba ahí porque era muy tarde, ya e cerca a las cuatro, este, a mi casa y justo nos demoramos un poco descansando ahí, comiendo algo, y cuando quise acordar, este, nos pasó, nos sorprendió, él, que habrá pasado por lo que nos habrá visto todo entretenido ahí adentro, y cuando quise acordar, aprovechó las la circunstancia que la camioneta estaba con luz, y estaba ahí sola, n o s o en ese espacio, un、claro. lugar un poco oscuro, Este, aprovechó, ó ¿no? Y bueno, afuera había autos también de los, de los demás militantes que estaban trabajando. También algunos este, abiertos, porque vuelvo a repetir, fue una cosa de bajar cosas y, y salir, ¿no es cierto?、Claro. Así que creo que sí, que fue b o l e m o Quiero entender que realmente fue así, sí. José,、eh, no puedo dejar de consultarte, porque hay mucha gente que nos alerta sobre que hay gente de distintos partidos políticos repartiendo boletas. ¿Esto en veda electoral se puede hacer? Sí. Sí, siempre lo hemos hecho. ¿eh? Veces, lo que no se puede hacer es publicidad,、Ajá. pero repartir boletas o asesorar a la gente. Porque, a ver, hasta el último minuto vos podés asesorar a la gente, inclusive en, lo, en los locales partidarios. O sea, repartir boletas se puede repartir siempre. Este, en el s t e e mismo día de la elección, este, va alguien a consultar al local y quiere una boleta, se la podés dar. O sea,、Ajá. la verdad pasa、sí. justamente por no, ver, por no hacer como en este q u e Si vos en este momento yo me pongo a emitir ¿no、cierto, un mensaje político, evidentemente sí, eso es.、Eh, Eso entra dentro de la, de la vida electoral, ¿no es cierto? Claro, bueno, o sea que、eh, tranquilizamos a la ciudadanía que sí se puede repartir boletas.、Eh, siempre se ha hecho hasta el último minuto, ¿no es cierto? Este, de, de, uno puede trabajar, ¿no es cierto? En su local o puede trabajar en la calle, ¿no es cierto? a c o m p a ñ e d o por supuesto que hay ámbitos donde no, no podés estar este, haciendo actividad política. En、si、una mesa electoral no podés estar entregando boletas, ¿no? Bueno, acá preguntan, una pregunta que me parece que nos hacemos todos, Romina. por ejemplo. La publicidad a 100 metros, creo que no sé si habrá cambiado la ley ahora. 80 metros, sí. 80 metros, sí. de lo que es loca l partidario, se, se debe quitar. O sea, estas son las cuestiones que hacen la vera. O sea, por eso, ay, si uno v a a d i s t r i b u i r b o l e t a s andado cerca de ese ambiente, más vale caer si、sí、hay problema, ¿no? Está bien. Sí, es de, la, de las mesas de votación. Exactamente. Exactamente.、Eh, preguntan por acá, ¿no? Ya que estás ahí,、eh, te traslado una pregunta de los oyentes. Repartir boletas, pues yo también pensé lo mismo. Repartir boletas no es propaganda, no es publicidad. n o pero es un, tra un trabajo personal, o sea, no, nunca se tomó como una cuestión de que, que pueda. Es una charla personal, o sea. Claro. A ver, es como si vos、bueno, e、si、estás en una casa y hablas de política, o sea, no puedes no hablar de p o l í t i c a durante este tiempo.、Uh -huh. Esta tarde, por ejemplo, tengo una reunión de fiscales. Con los fiscales hablas de políticos,、claro. e es inevitable, forma parte de la organización propia de la, de la actividad política. Lo que no se puede hacer es difusión pública. Claro, difusión pública, exactamente. Entonces, no se puede hacer difusión pública, pero. Ver, nosotros hasta mañana tenemos que trabajar con, la, con los militantes, tenemos que trabajar con t o d o porque armar los fiscales, o sea, eso en s definitiva, esa actividad no se corta hasta el último minuto de la, del, del comicio, ¿no? Claro. Bueno. Los fiscales generales,、claro. todo ese tipo de cosas, ¿no es c i r t o Evidentemente es inevitable. Lo que no se puede hacer es difundir públicamente, ¿no s c i r t o El mensaje. Yo no sé si es política o no esta pregunta. Te ¿Sí? la hago, vos me decís, no, no te la contesto porque es política, si vos querés. Pero digo, con lo de anoche, ¿conforme o no? ¿Se puede contestar? Sí, conforme, nada más que eso. Muy conforme. <risa> <risa> Muy conforme. Que la gente interprete como quiera, pero estoy conforme. Bueno, un abrazo, José. Bueno, abrazo la, vos, lamento lo que te pasó. ¿eh? No, no, la verdad que, bueno, eh, eh, es una lación, pero la verdad que hemos tenido suerte, justamente. Y gracias a un amigo que me dijo, que me advirtió, si me demoraba medio minuto más, creo que me quedaba con unos grandes problemas de, de poder volver a armar toda la documentación, carnet,、claro. un montón、sí. de cosas que es imposible a veces. Más allá de la plata, los trastornos que te generan. Hubiera sido irónico que vos nos, no hubieras podido votar. Sí, hubiese sido irónico. Bastante irónico, ¿no? Sí, Un sí, abrazo,、igualmente. José. i、sí, igualmente para usted. Hasta luego, ahí estábamos. Ahí estábamos con el ingeniero José Luis Salomón. Bueno, le intentaron robarle allí.